Adrenalina de las apuestas deportivas. w w w s p i n b g o l c o m Fin del espacio publicitario. Argentina 570 Es grande, ¿eh? va por lo menos para mí ¿eh? de, de, de, por lo menos para mí después tengo muchos gustos musicales hay muchos artistas buenísimos que me、Tenemos、gustan muchos y que son de primera división siento que ponen ahí arriba entre los mejores gustado ser arti pero el carpo para mí es un sentimiento y como me parece que es el más grande vamos al partido más grande que tiene la liga nacional Con el más grande del equipo, tal、vez. Con el más grande del、claro. equipo. Porque hablamos de q u i l m e hablamos de Peñarol. ¿Por qué no decís que tal vez e l más grande de la cancha? El más, el clásico, el más alto puede, de la, puede la ver, cancha. Puede ser. El clásico más importante e Porque si no lo e s t á Es un viejazo. Claro. No, sí, no, no. no, no. Alto, tablico, alto. Está alto, está, está, alto, está. alto, alto. Y aparte es el gran cuñado. ¿eh? Es, eh, y el gran hermano. No, viene con el hermano. Y viene con el hermano. Te vas hasta tirar, a Comodoro y, corriendo. Igual me le. No, vos sos guapo. Yo me le planto los dos como m a s c h e r a n o Y no tengo ningún problema, o sea que nosotros, José León Suárez, tenemos que vivir de esa manera. <risa> Hablamos de l clásico entre Quilmes y Peñarol, el más importante de la Liga Nacional de Básquetbol, el, el que más rivalidad tiene, el que más atrapa, el que tiene más colorido, y uno de los protagonistas, el más alto, que ya salió campeón de la Liga Nacional,、eh, jugando para Gimnasia de Comodoro, Diego Romero, está con nosotros. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís? Hola chicos, ¿cómo andan? Todo bien,、bro? todo muy bien. Así que me querías sí, limpiar sí, son, por una nota、guapos. en Radio Continental. Mira vos que sos guapo. ¿Cómo, cómo? No te temías que eras tan guapo. Sí, y, y cuando me pongo traje soy más lindo todavía. Ah, y lo grande estuvo un poco así como, como me sentí viejo, me siento sentir muy viejo ya. No, no, e s c u c h a m e no sabía que me ibas a limpiar por una nota con Radio Continental. ¿Cuándo? Ayer me pusiste, no sé por qué a r r e una nota con Radio Continental. Te voy a dar, canchero, vas a ver. No, porque recién terminé de hablar con Radio Continental. No, no quería quedar mal con ustedes y quería coordinar los dos horarios. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo están para esta noche?、Ah, por esto. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. todo. La verdad que hasta ahora todo tranquilo, bien, ansioso, ¿no? Como debe ser. No solo por el comienzo de la liga, sino que por jugar un nuevo clásico.、Eh, llegamos a tirar a Laro hoy y. y Fui temprano, pensando que iba a ser uno de los primeros y ya estaban todos tirando, así que hay, hay mucha ansiedad.、Eh, ¿Cómo llega el equipo? Estamos en etapa de preparación. Cuando、eh, lo hablábamos recién con Julio Lama acerca de también San Lorenzo y Kim, se n o t ó anoche, muchas pelotas perdidas por ambos lados.、Eh, hace muy poco que terminó la temporada pasada de la Liga Nacional. Todavía está fresco el recuerdo de la selección argentina. Por ahí los equipos no se pudieron preparar、eh, como corresponde. ¿En qué, ¿En qué etapa o en qué momento? De, ¿De la preparación están todavía?、Eh, yo、oh, opino más o menos lo mismo. Estamos todavía falto de básquet, más que nada.、Eh, nosotros jugamos solamente dos partidos hace muy poco y se notó mucho dentro de la cancha esa falta de básquet, n o s falta acoplar de nuevo al sistema de juego. Pero es normal a esta altura del año. No,、eh, creo que nos hubiese gustado a todos jugar un poquito más. Tuvimos muchas, mucha urgencia durante la preparación porque. Ya estaba en el, el preolímpico, Luquita estuvo lesionado. Después, un par de chicos l e s i o n a d o s los extranjeros llegaron recién la semana pasada. Pero bueno, se hizo lo mejor posible, se entrenó mucho. Pero n、no, sí, como bien dijiste vos, anoche se notó igual en el partido inaugural, e s t a m o s falto de básquet, nos vamos a chocar un poco. Vamos, por, por momentos, seguro vamos a p a r e c e r a l o chocadores más que jugadores de básquet.、Claro. Pero las ganas y la ilusión están i n t a c t a s Diego, decías recién、eh, que llegaste al entrenamiento y encontraste mucho s piberío s ya trabajando.、Eh, y mencionaste la palabra ansiedad. ¿Crees que solamente hay ansiedad o, o, o también hay ganas de, de, de superarse, de mejorarse? ¿Hay ejemplos a seguir que los dan ustedes en los clubes y otros jugadores en la selección? Hablo、eh, de ustedes por la experiencia que tenés vos, por ejemplo, en Quilmes hoy.、Eh, ¿Notás que es ansiedad o también hay, hay mucho de lo otro? De, de lo que. Tal vez en, el, en, en la cancha, en el día del partido,、eh, es la parte silenciosa, es la que no se ve, es la que ustedes conocen, es la que ustedes viven con, con un grupo como es el de Quilmes, en donde se apuesta a, a darle minutos y continuidad a muchos pibes. Eh, no, no, eh, eh, hoy un poco de dos cosas. Normalmente el día de tiro al aro,、eh, como tenemos video, e s a s cosas, no, nos juntamos un rato antes y salimos todos juntos. Pero hoy no había video, p u e s lo mismo anoche. Y me sorprendió el día d e partido, pero después, durante la semana, sí, hay muchos chicos llegan media hora antes, 45 minutos antes, y otros, los que no llegan antes, siempre se quedan media hora, 45 minutos después del entrenamiento. Eso se nota mucho. Yo p o n o z c o como v i e j i t o que me trataron ustedes. No, fue de pere. Siempre d i g o a los más jóvenes que no quiero, no quiero llegar al entrenamiento y, que ellos, y llegar antes que ellos. Entonces, l e pongo un poco de presión que estén antes que yo. Pero, sí, sí uno trata de e n s e ñ a r l e de que. De que hay que entrenar mucho y trabajar mucho, de que hay que mantener una ética de trabajo constante, diariamente. Y acá en Quilme, que, se, que Leandro y su cuerpo técnico le da mucho minuto y importancia a los chicos, ya lo hizo con, con Luquita y con, con El Talla, y ahora lo, lo está haciendo con San Simón y con m e r c h á n con Lecona, con chicos más jóvenes. Entonces ellos también se sienten importantes, sienten que, que, que tienen presencia en el equipo. Y eso lo motiva, ¿no? A que vayan seguido temprano. Junior también es un ejemplo. Junior trata de ir siempre un rato, un rato antes de ir al aro.、Eh, Argel igual. Entonces, los chicos nos tenemos cortito igual. Eh, Diego, eh, con tantas ligas encima, con tantos clásicos que ya jugaste,、eh, ¿cómo se vive la previa? ¿Cómo, ¿Cómo lo vive la ciudad? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Es un partido distinto? ¿El postpartido、eh, es igual a cualquier postpartido? No, no, es.、Eh... Hace, hace un mes que estamos acá entrenando y hace un mes que, que no se habla del inicio de la liga, se habla del primer partido, del clásico. Y hace una semana se puso más intenso y la, la, la, la ciudad lo vive con una expectativa tremenda.、Eh, acá en m a r d e l p l a t a es muy importante el clásico y, y te lo hacen saber, te lo hacen sentir. Pero yo lo vivo con tranquilidad, con, lo, lo disfruto mucho, disfruto todo el,、eh, ahora, a partir de ahora. Y llegar a la cancha y que ya haya cola de gente, que ya se h a b l e del partido, vas a comprar, voy a la verdura í de la esquina a comprar、eh, fruta y, bueno, y el clásico, ¿cómo salimos? Y es todos los días la misma pregunta, y ya, ya le final digo, pero bueno, hace una semana terminé diciendo que íbamos a ganar. Pero es todos los días la misma pregunta, en los mismos lugares y el clásico, y el clásico, y hay que ganarlo. Y es, se vive como se ve se debe vivir todo clásico, con, con expectativa, con ansiedad. Y con mucha gente que va de vida al p o l i esperemos que sea una fiesta que disfrutemos todos. ¿Y crees que, la, que mantener la esencia del equipo、eh, a, a ustedes le, le, les puede llegar a agregar un poquito de valor o esta falta de ritmo va a hacer que realmente se note? No, no, yo creo que los que ya estamos, sabemos lo que jugamos, sabemos las la mañas de cada uno, sabemos a dónde a, a Junior le gusta jugar el picarol, sabemos. De qué lado me gusta postiar, no sabemos para qué lado voy a pasar el balón, y esa es sí un poco de ventaja, ¿no es cierto? Después la, la falta de b á s q u e、eh, z es otra cosa, parece. El partido de Argentina de Junín, el otro día, iban tres minutos de partido y dos、oh, o tres pidieron el cambio que estaban ahogados. Entonces, el cambio de aire s es un poco difícil. Pero sí, l creo que yo, si lo sabemos aprovechar un poquito de ventaja al principio de temporada, porque somos muchos los que nos repetimos, a Walter Vázquez l o conocemos de memoria. Sabemos lo que le gusta hacer, sabemos cuando u q i en r e e qué momento del partido va a jugar Picarón ¿no? y en qué momento le、no、va a querer jugar uno contra uno. Ya con los gestos normalmente dice, ahora voy a agarrar y la voy a tirar, y ya sabemos que t e n e m o s que empezar pelearnos por el rebote. Pero lo, nosotros, Walter, nos gusta así como es y lo queremos así como es, y, y, y es muy, muy querido por todo. Así que yo creo que lo de mantener a varios、eh, nos va a dar un poco un plus extra ahora, y esperemos que nos sirva para consolidarnos más todavía como equipo para más adelante. Y, y nos contabas, y le contabas a la gente que está escuchando el programa, que、eh, vieron video,、eh, el editado que fue, de, de, de, de, de algún amistoso, de cosas que viene haciendo Peñarol, de cosas que hacía Peñarol con Oveja, de cosas que hace la selección, de qué se, de, de qué se trató, o cómo pensás que van a enfrentar a un equipo que sí ha sufrido una, una, una reconstrucción, desde su entrenador. El líder se mantiene en cancha, que es Gutiérrez. el editado Fue una mezcla de t o d o lo que dijiste vos, así, tal cual. Sacando que Peñarol no, no, no jugó amistoso.、Eh, creo que fue uno de los pocos equipos o el único que no jugó ni un amistoso. Y Pero, eso para el así, jugador. Mezcla,、sí. ¿Decía? ¿Cómo? Eso para el jugador, el no jugar amistoso antes de una competencia ya por los puntos. ¿Es, es negativo o, o cómo lo ves vos desde tu punto de vista? No, yo no, no creo que sea negativo. Yo creo que si vos podés jugar buenos 5 contra 5. Eh, durante las últimas dos semanas de preparación,、eh, es casi lo mismo que jugar amistosos. Que a nosotros nos costó muchísimo porque nosotros no jugamos 5 contra 5 hasta que los partidos con todo el equipo de Junín.、Claro. y Entonces no podíamos darnos el lujo de no jugar amistosos porque no, no podíamos, te repito, c o n la ausencia, por lesiones, no podíamos c o m p e t a r 5 contra 5, ni nos teníamos los juveniles. Entonces sí era fundamental poder jugar un poco. Pero si vos h a c é yo creo. Que si hace dos semanas decimos en r a c i y t n e buena competencia interna, pero、bueno, amistoso creo que es relativo.、Eh, ¿Para qué está Quilmes en esta competencia? Para lo mismo que venimos haciendo los últimos dos años: pelearla en todas las canchas, ser muy competitivo,、eh, no dejar pasar ni una oportunidad, nunca llegar al vestuario y decir, mira, hoy, hoy la dejamos pasar, sino ser competitivo en todos los partidos y, y por ahora. Tratar de ganar la mayor cantidad posible. Y van a tener competencia continental también.、Sí. Van a tener que estar bastante bien afilados desde lo físico porque van a tener una carga de partidos que por ahí no estaban acostumbrados a tener en los últimos años, Diego. Sí, sí, es más, ya nos cambiaron el Fisture, nos comentaron anoche que solo teníamos, jugábamos el Clásico y después que n o habíamos jugado el 3 recién. Y ahora jugamos sábado y lunes en Bahía y Junín, así que ya empieza la carga desde de, de entrada. Por ahí yo sé que el c u e r p o tiene que ir premiado jugar el clásico y después trabajar muy duro e intenso porque nos falta jugar 5 contra 5. Pero bueno, va, vamos a tener que ganar a veces 5 contra 5 y eso es lo que nos falta, jugando partidos oficiales. Así que preparado y también ¿no? contento y a la vez con mucha expectativa de. De viajar a Chile y hacer un buen papel y representar bien no solo a Quilmes, sino que al básquet argentino. Diego, que tengan un gran clásico. Diego es Diego Romero, con quien estamos hablando. Que tengan una buena temporada, te lo de deseamos de aquí, del programa.、Eh, seguramente nos vamos a estar viendo dentro de muy poquito. Hoy va a t r a n s m i t i r el otro grupo con José Montesano. El Tour c o n Rafael y Fabián García, con la producción de torneo, 9 de la noche. Polideportivo Mar del Plata, estadio repleto seguramente. Primer clásico de la temporada, Kilmes Peñarol. Así que nada, lo, lo mejor para Para vos, lo mejor para el equipo y que tengan una buena temporada. ¿eh? Bueno, muchas gracias Fabián, a vos, a todo tu equipo.、Eh, también n o desearle que tengan un, una buena liga, que sea lo mejor para todos. Y aprovechar que, que ustedes son los más escuchados por, por todo el mundo basquetbolístico, desearles también una muy buena temporada y a todos los compañeros, a todos los, los chicos de, de cada d i f e r e n t e s clubes,、eh, cuerpos técnicos, dirigentes, para que sea una, una gran liga y que entre todos construyamos una liga mucho mejor todavía. Gracias Diego, un abrazo enorme, saludo al resto del p ú b l o Un abrazo、papel. grande, nos estamos viendo, seguro ¿Vas? nos vemos pronto porque vas a estar en todas las canchas. Sí, seguramente, seguramente. Saludo al profe López, z ¿eh? c ó m o los está tratando Ariel López? Eh, muy bien, el、eh, profe, muy bien, muy bien. Igual parece que、eh, todavía estamos p e r s a n d o que haga un asado o algo, el profe, pero no Olvidate,、no sé si、estamos... Olvídate, olvídate, olvídate.、Eh, ensalada. Olvídate, va a ser ensalada el profe l ó olvídate. No, sí, sí, sí, no sé, habla, habla, habla, pero todavía no hizo nada, nada nada. Gran talentoso nada. jugando, ¿eh? Zurdo, gran talentoso, base, gran talentoso. Ya lo probamos, ya lo probamos, Fabián, lo probamos y, y cayó varias bocas, ¿eh? Y sí, sí, jugaba bien, ¿eh? jugaba muy bien, Ariel, jugaba muy bien al básquet. Juega, juega, juega bien, juega bien.、Sí. No, en algún momento no, no, no, se va、asado. a cruzar con un pivot、Asa、77. Pasado, y... olvídate, olvídate. Difícil que el Chancho chifle. Un abrazo enorme, Diego. Bueno, un abrazo grande, c h a u c h a u Bueno, Diego Romero, el jugador de, de Quilmes de Mar del Plata, esta noche, clásico.